¿Quiénes son las mujeres que amamantan el profeta? 1. Goba, la doncella de Ab y la 2. Y el endocrino.